11 de la mañana, 5 minutos. En este jueves vamos a adelantar el bloque internacional que habitualmente tenemos a las once y media por, por distintas eh, cuestiones de agenda de los entrevistados que tenemos esta mañana. Y el contacto internacional ahora es con alguien conocido de la audiencia de la 36, el escritor uruguayo, analista, profesor universitario en Estados Unidos, Jorge McFood, que desde allá, no sé si está en, en, en la Florida, en donde da clases o por donde anda, lo tenemos en línea. ¿Qué tal, Jorge? Bienvenido. Hola, buenos días. Sí, estoy eh, en Florida, al norte de Florida, en Jacksonville University. Eh, veo que estás eh, está Marcelo Hernán pero eh, Ángeles se acaba de levantar sí Ángeles es muy inquieta Jorge es muy difícil mantenerla dentro del estudio un rato pero va a andar va a andar por acá además en, en días de campaña electoral te imaginas cómo cómo está la radio pero bueno eh, queríamos abordar contigo hace días que queríamos concretar este encuentro a propósito de la oportunidad que tuviste de entrevistar de dialogar Con una figura política de Estados Unidos que, claro, ¿no? tiene poca cobertura a nivel masivo, ¿no? Donde todo está centrado en Trump y en Kamala Harris. Pero eh, que se trata de Jill Stein, que queremos que vos la presentes. ¿Quién es? Bueno, Jill Stein es una, una activista ya de los años 90. Um, eh, bueno, también tiene unas can canciones grabadas, pero ella es médica. Dios. Una, una, una personalidad muy importante en el activismo eh, ecológico. Um, ha sido candidata a la presidencia en el 2012 y, y dos, 2016 y eh, 2020. Es decir, ha, ha insistido, obviamente, eh, con el tercer, los terceros partidos aquí en Estados Unidos, no tienen. Eh, prácticamente tienen por probabilidad cero de llegar a, a la Casa Blanca, incluso hasta de tener senadores, etcétera. No porque no tengan respaldo, sino porque el sistema es una trampa, es, es bastante complejo, pero es clarísimamente una trampa, eh, no solamente por su diseño, que es un diseño uh, el, electoral eh, er, er, er, heredado de la esclavitud, uh, sino también por las, uh, el acoso de los otros dos partidos, demócrata y republicanos, ...que eh, permanentemente están eh, llevando a juicio eh, a, a, a los terceros partidos... ...para que eh, no eh, se les reconozca el derecho a estar en la mesa de votación. Eh, en el, por el momento, el Partido Verde y Gilles Stein eh, han ganado... Eh, ...creo que casi todos esos eh, juicios de los demócratas eh, en varios estados... ...y van a estar en la mesa de votación. Eh, en este momento tienen un, un creciente nivel de apoyo... Estamos hablando de que, eh, que si sacara un 1%, ya son ya es un millón y algo de, de votantes, en este momento en algunas encuestas está, le está creciendo, está llegando hasta 4%, eh, es, yo creo que es más bien simbólico en, en cuanto a un cambio de perspectiva y de narrativa contra el bipartidismo, lo que muchos llamamos la, los partidos de la guerra, eh, los partidos gemelos, eh, Y eh, además tiene un efecto, los, los votos que pueda recibir, en el poco dinero que puede recibir del gobierno para las próximas elecciones. Digo poco en comparación a los super PACs, a las donaciones eh, de los dos grandes partidos que eh, suman eh, cientos y cientos de millones de dólares. eso Es imposible competir con eso. Ah, pero por lo menos eh, eh, los cientos de miles de dólares que podría recibir... en las próximas elecciones, debido a, a su votación anterior, eh, sirve para eh, mantener una creciente organización electoral. Y esa organización está se ve muy madura en este momento solamente mirando el mapa. Eh, el Partido Verde está en prácticamente todos los estados en las mesas de votaciones. Y eso es, es un gran logro de reciente del Partido Verde o de Schillstein. ¿Y uh -huh. cómo es el criterio del tema de, del dinero, además de los, de los aportantes privados, particulares que cada partido conoce, eh, consigue? Eh, ¿Cómo es desde el punto de vista de, de lo que el Estado le, le puede dar o le debería dar? es muy poco eh, eh, y, y por la diferencia de las donaciones privadas se convierte en intrascendente pero en cifras en sí mismo no es, no es poco porque serían unos 300 mil dólares eh, y, y, y tal vez más uh -huh. uh, pero si estamos hablando de cientos de millones de dólares claro es esa diferencia se anula totalmente claro. eh, lo ideal lo ideal sería bueno hay, hay Hay muchos intentos, incluso en algunos países de América Latina, de, de solamente permitir la, el, la financiación del gobierno, etcétera. Uh, acá en Estados Unidos se, se ha radicalizado esa corrupción legal, eh, muy especialmente, eh, desde los 70, pero muy especialmente en, en, a partir del 2010, cuando la Corte Suprema, eh, obviamente con eh, miembros, eh, Eh, designados eh, políticamente gracias a la presión de lobbies porque el, el lobbies, los lobbies aquí son muy importantes, son otra historia pero a, apuntan a la misma dirección y ellos levantaron el, el, el, el tope de donación mm. que, eh, privada que por lo menos existía eh, entonces el, la, lo levantaron eh, a través de un juicio de uh, Citizens United y um, eso significa que cualquier persona eh, puede donar como por ejemplo Elon Musk que está aportando 40 millones de dólares eh, eh, por mes a la campaña de Trump y, y muchos otros no es el único millones de dólares eh, por mes sí por mes y, y, y es poco es poco dinero está, eh, <ríe> si consideramos que, que los lobbies eh, los lobbies manejan eh, para solamente para presionar al Congreso y a los congresistas a, eh, muchos billones eh, en total la industria del lobby puede llegar hasta Eh, varios, varios billones eh, de dólares, eh, en, en español serían miles de millones de dólares, y que es, es, es como plata chica, ¿no? <ríe> si hablando de 40, 40, 45 millones de dólares por, por mes. Ah, eh, obviamente que el Partido Verde no tiene eso, y, y sobre todo porque tiene un discurso antiguerra, pro Palestina um, y eh, eh, pro lobbies, eh, obviamente que no le van a a, a, a donar. Eh, a, al Partido Verde. Eh, en la conversación que tuvimos con Stein en el auditorio aquí, eh, hace un, ya dos semanas, eh, justamente mencionamos esa ironía que en la Convención eh, Demócrata eh, es el, los, eh, Kamala Harris estaba hablando de eh, subir los impuestos a los ricos, de regular a los ricos, etc. Mientras en eh, los cubículos más altos del estadio, del estadio de los Chicago Bulls, Eh, cada una de las muchas eh, suites que había eh, eh, habían millonarios que habían pagado entre medio millón y cinco millones eh, por estar ahí eh, y son donantes por lo tanto eh, decíamos en la conversación eh, lo más obvio es que se estuvieran riendo el discurso de, de Kamala Harris es un discurso para los de abajo para la gente que estaba en las tribunas de abajo pero, no, pero los de arriba son los que eh, deciden eh, son los que aparecen cuando uno de los dos partidos eh, gemelos gana y les recuerdan quiénes son los donantes, ah, eh, y, y incluso el, el, el lobby del AIPAC, el AIPAC pro israelí, que es una interferencia extranjera, eh, es legal acá, pero cualquier otra interferencia extranjera es un escándalo, pero no el AIPAC, ah, ellos se jactan abiertamente de que eh, ninguno de sus candidatos, ya sean representantes o senadores o, o presidentes, eh, pero sobre todo representantes y senadores, que son los que escriben las leyes, eh, mejor dicho que aprueban las leyes que ellos les, les dan, Ah, ninguno de ellos había perdido. Ah, cada vez que un representante, por ejemplo hubo un caso en Missouri, ah, de una representante demócrata que estaba eh, eh, compitiendo con otra demócrata para, en las internas, pero esta eh, representante llamada Cory, o candidata llamada Cory, eh, Cory Bush, Ah, eh, estaba en contra de enviar armas eh, a Israel, por ejemplo eh, estaba en contra del genocidio de, de Gaza y el AIPAC puso apenas 8 millones de dólares para, para que la otra demócrata ganase y ganó eh, entonces el dinero eh, es, un, es, un, es un fuerte votante sí. eh, aquí en Estados Unidos eh, pero aún a, a pesar de todo eso, el Partido Verde está eh, teniendo un fuerte apoyo en la juventud, eh, muy fuerte eh, y creciendo bien y qué características tiene esta candidata y, y el espacio político que la que la impulsa en un, en un eh, sistema político tan complejo para desarrollar otras ideas o ideas opuestas a las a las hegemónicas jorge no eso eh, yo incluso eh, cené con ella eh, con otros profesores pero estuvimos hablando muchísimo estaba al lado mío y Y es una, es una mujer eh, aparentemente frágil físicamente, con una energía que redobla la energía y el coraje de cualquiera. Es una eh, mujer que incluso lo dijo públicamente, lo dijo en la cena, lo repite en muchos momentos, que la peor derrota es no, eh, no reclamar derechos y no tener coraje. Eh, y creo que a veces eh, es ese momento que, que uno ve líderes positivos, eh, que son capaces de eh, despertar y, y indicar ese cierto camino. Eh, de no tener miedo de que el miedo es el peor enemigo eh, y que mantener la, la crítica fuerte y decir sobre todo aquellos que, eh, cosas que el poder no quiere que digamos Hay en Estados Unidos vos decías el bipartidismo ¿no? que es muy claro eh, que uno dice bipartidismo pero son dos partidos que eh, tienen los mismos valores de todas maneras, digo hablando en grueso ¿no? los mismos objetivos la misma mirada Eh, cualquier cosa que venga por fuera de esos dos, para ellos es una alerta. ¿no? Eh, ¿Qué ha pasado con los años? ¿Cuál es la historia? No te digo ir toda la historia, obviamente, pero con candidatos que vengan por izquierda, con propuestas que vengan por izquierda, que sean diferentes. Eh, ¿Cómo ha sido esa historia? Sí, muy brevemente. El, el, si hablamos de terceros partidos, el primer el tercer partido exitoso fue el de Lincoln, que fue el partido republicano mm. en los años 50 del siglo XIX. Ah, luego, obviamente, fue secuestrado especialmente en el siglo XX. Eh, Después eh, tenemos un tercer partido, que era el, el partido progresista, cuando eh, Theodore Roosevelt, que era eh, parte de esa ola agresiva, imperialista, abiertamente guerrera, Eh, eh, tiene como una especie de vuelco personal, bueno, mucha gente, al, al, algunas, no todos, eh, Andrew Jackson nunca eh, cambió su, su, su sed de conquista y de, de poder y de matar a, a indios y mexicanos para tener más tierra, pero eh, algunos eh, se arrepienten eh, y eh, tuvo un vuelco ideológico, eh, se presentó por el partido eh, progresista, en eh, 1912 perdió con Woodrow Wilson, Eh, en, también en ese momento estaba el, social, eh, el Partido Socialista que tenía eh, un, un peso importante eh, en las próximas elecciones lo, lo, lo pusieron su candidato preso por, por un crimen de opinión por estar en contra de la intervención en la Primera Guerra ah, y luego eh, el, eh, progresivamente después de, el, de esa izquierda Eh, lo más izquierda que hemos visto como presidente que fue eh, Franklin Delano Roosevelt con, con la creación y a, aprobación de eh, sindicatos la, el derecho para la huelga la intervención del Estado para ayudar a los trabajadores el, la seguridad social etcétera etcétera después de a partir de ahí a, hay una fuerte Eh, reacción, recuerdan lo llamaban comunista, soviético, etcétera, una fuerte reacción conservadora que ya no de, de los demócratas, eh, sino de los eh, republicanos y eh, aparece el, el nacimiento del neoliberalismo con Friedman y Hayek Friedman, etcétera, claro. que luego eh, se, se desarrolla ideológicamente en los 40, 50, 60 y luego se, se pone el, el modelo en Chile con el golpe de Estado y luego se le importa acá a Estados Unidos, todo eso ha sido catastrófico para el pueblo estadounidense sin hablar al resto del mundo, obviamente Uh, pero eh, ha sido un fuerte empobrecimiento de la clase trabajadora ha sido una progresiva destrucción de, la, de los sindicatos un acoso de los sindicatos y de la prensa independiente, de todo lo que sea independiente del dinero, y los lobbies comenzaron eh, a, a acelerar su intervención y eh, su acoso a los representantes como el lobby del rifle por, por ejemplo, no. eh, y otros lobbies, y ahí eh, se fue radicalizando todo hacia una extrema derecha económica en nombre de una democracia que no existe, pues está comprada totalmente. Uh, el, la misma Stein lo dijo, lo, lo pusimos en Página 12 como, en la entrevista como titular, uh, tenemos la mejor democracia que el dinero puede comprar, es, es decir, es una, una especie de, de oxímono. Uh, pero bueno, es, es, es el tanto. Los demócratas estaban un poquitito más al margen en los 80 de ese gran mafia eh, corporativa del dinero y de los lobby, un poquito, uh, pero ahora están los dos es totalmente eh, eh, embarrados en, en esa lógica porque saben que ninguno tiene cero probabilidad, y ahora menos de que no hay límite para las donaciones. De, de ganar ninguna elección, ni, ni nacional, ni de presidencia, ni de, de representante en el House o la, diputado, ni de senadores, si no se tiene un masivo apoyo eh, eh, millonario, visionario uh -huh. de, es, de esos grupos. Es imposible eh, prácticamente, eh, así como están las cosas. Ahora, claro, todo llega un momento de que tiene un quiebre, chovea en la, en la gente, Eh, no solo mis estudiantes, sino mucha gente, tanto de izquierda como de derecha, una creciente frustración eh, que aceptan de que eh, no, no hay ninguna posibilidad de una propuesta diferente uh, que, se, que sea independiente de los grupos que acaparan casi, y concentran casi todo el dinero en Estados Unidos. No solamente sí. que lo concentran a través del, del, del secuestro de los retiros, como lo que sería ahí la SAFAP, para invertirlos en la guerra, sin permiso de los aportantes, porque es sí. muy fácil, cuando privatizas algo, lo haces privado, lo haces eh, oscuro. Eh, el pueblo no tiene la posibilidad de reclamar como le reclama el gobierno, que tantas veces decimos el gobierno es corrupto, acá, allá, sí, pero corrupto, pero al menos hay una posibilidad de que la gente reclame y meta eh, manos, etc. En una empresa privada, no, es, es, es muy limitada. La, el control. Uh, entonces eh, todos esos grupos eh, que, que no solamente eh, secuestran el dinero, tanto de los jubilados como de los estudiantes endeudados, etcétera, uh, además crean el dinero. Entonces ya hablamos de esto, es, es una eh, bola gigantesca de dinero ficticio, de poder real, eh, traducido en, en la guerra, porque es uno de los negocios más, eh, eh, con más beneficio que existe en este momento. Ah, eso es muy difícil de creer, pero repito la, y termino ahí: la población se está moviendo lentamente, muy, demasiado lentamente, uh -huh. a tomar conciencia de que esto no, no está funcionando. Pero ¿cuál es la opción? Bueno, no, si bueno. votan aquel al demócrata, eh, eh, va a, eh, si no votan al demócrata, va a ganar uno peor que es republicano, viceversa, entonces voten el, el menos malo. Y eso es una trampa. Jorge, en este sentido que nombrabas la, la, el dinero recién, esta señal de la suba de intereses por parte de la Reserva Federal, ¿no? el, el equivalente al Banco Central de sí. Estados Unidos, ¿cómo hay que tomarla? ¿Qué lectura haces? Bueno, el, eh, las bolsas eh, han saltado, ¿no? eh, a, a, contentas. Uh, el, el, obviamente que el, la idea es, bueno, ya no tenemos un, pro, un problema importante de inflación, Eh, la, las tasas se, se, se, se suben como en cualquier país cuando la inflación está amenazando un poco. Ah, y bueno, ¿por qué tenemos problema de inflación? Bueno, sería largo de explicar, pero parte uh -huh. de lo que estábamos diciendo, la creación de dinero fácil eh, es uno de los, de, los eh, de esos elementos. Entonces, como no hay un problema de inflación, bueno, ahora se baja la sí, tasa, se bajó un, un 0,5 0, eh, puntos, eh, que es un una gran cantidad para una sola vez, sí. uh, para que supuestamente que algunos empiecen a invertir en, en trabajos más reales, etc. Es el juego eh, nat, viejo, histórico, que hace la Fed. Um, eh, ha estado la tasa por el piso hasta el año 2022, eh, incluso hasta negativa, algunos dicen, uh, y eh, ha, ha ido subiendo hasta creo que el 5% eh, en los últimos años. Entonces, claro, eh, lo que tienen cuentas a plazo fijo... Eh, sacaban algún rédito ah, pero eh, no ponían ese dinero a trabajar, ahora comprar casas teóricamente sería un poco más barato por los intereses, ah, pero eso no arregla la crisis de, de, de, la, de la vivienda, como lo dijo Jill Stein la crisis de vivienda se crea cuando o se radicaliza cuando Bill Clinton elimina ciertos programas de vivienda pública <ríe> entonces eh, no solamente se, se construyeron menos por parte del Estado, sino que se repararon menos Y además, para peor, las grandes corporaciones compran eh, viviendas, eh, miles, y miles y miles de viviendas, las mantienen eh, hasta que les convenga eh, alquilarlas o venderlas. Y eso eh, también ha contribuido fuertemente a la, a, la creación de, home, eh, de, de gente sin techo o gente que invierte la mitad de su salario, gente clase media, no estoy hablando de gente pobre, a la mitad de su salario en pagar su vivienda, ya sea alquilado o... o por la cuota del banco, lo que ahí sería el banco hipotecario, claro. ah, acá son cuotas eh, mortgages, ah, pero um, eso en teoría bueno aliviaría un poco la baja de la tasa de intereses de la Fed, eh, ese problema, pero es como una aspirina, eh, la, la estructura sigue siendo corrupta y sigue favoreciendo a, a unos muy pocos y eh, desangrando a la clase trabajadora, eh, muchas veces eh, distraída en ese circo político. No, muchas veces, casi siempre, distraigan círculos políticos, sin alcanzar a ver, en, en muchos casos, eh, cuál es el problema de, de raíz, que es la estructura eh, y, el, y la estructura financiera y económica del país. Bien. Eh, por supuesto que esto que estás conversando eh, tiene nos daría para muchas cosas. Uno pensando, eh, vos decías lo de votar al menos malo que se ha convertido en una trampa y que lo vemos utilizado. en todos lados, ¿no? en esta última etapa, se lo ve en, en muchas partes del mundo, votar al menos malo, y que para mucha gente se convierte como en una, una guía de qué hacer en estos tiempos que se dice son muy complicados y demás. Las ideas de izquierda en Estados Unidos, por dónde se las puede buscar, pensando en que de México, al norte de México, todo el continente... Eh, americano, pero hacia el norte de México, vos decís las cosas más básicas, el Día Internacional de los Trabajadores, y es un grupito chico que sale a, a recordar ese día, ¿no? porque es una definición de clase, por ejemplo, que son, uno piensa, eh, base para que se pueda eh, pensar en ideas de izquierda o en, en proyectos de izquierda de, para la marcha del mundo, Sí, la, la misma cultura, desde bueno, desde el siglo XIX, cuando se, se inventa acá el Labor, Labor Day, que es, claro. eh, lo inventa Cleveland, fue para no hablar de trabajadores. Es día acá del trabajo. Día, exacto, acá, acá tenemos día del Memorial Day, del, del, del Veterans Day, de los militares, etcétera. Es algo concreto, de gente concreta, pero los trabajadores no, pues es una oh. mala palabra. Entonces, claro. el día de trabajo, incluso se, se lo ve en la misma cultura, del cine. En la, en, como decía mi amigo en el paralelo al Pato Donald, a Ariel Dorman um, claro. no, no hay trabajadores en el mundo de Disney. Y, y los ricos está, son felices porque el, no se sabe dónde salió ese dinero. Eso es parte de, de la cultura que está dos, eh, metida en, en todas partes. Y a veces, cuando uno habla con algunas personas, lo primero que les viene a la cabeza son aquellas cosas que están eh, inoculadas desde chicos, eh, sí. sin, sin haber una desarticulación de. de ideas anteriores. En el, el caso de, de votar al menos malo, re, re, en, en la Convención Demócrata, eh, un grupo de, de, pro, de, de protestantes, o de perdón, de, de protesta, sí, uh, sí. Le, le reclamó a Kamala Harris que no habían invitado a ningún palestino, uh, que se... se Presumen de ser muy diversos, pero no había invitado a ningún partido y no sí. se había puesto ese tema sobre la mesa en, en, en todos los cinco días de que duró la, la convención. Y ella, eh, cuando la interrumpieron, dijo lo que ustedes quieren es que gane eh, Donald Trump. Eh, es decir, bueno, están masacrando personas con nuestro dinero, eh, sin nuestra sí. autorización, y no podemos hablar porque hay alguien que, que, que, que se dice que es peor. Y será peor, pero eso no es un, una, una opción moral. ¿Qué, qué, qué es claro. lo que estamos eligiendo? Eh, entonces, eh, cállense porque... Eh, la moral es algo secundario y, y, y podíamos perder las elecciones que es lo, lo único que importa eso realmente no sirve entonces si pierden las elecciones pierdanlas señores por no por no haberse ocupado eh, de temas que alguna gente aunque no sea mayoritaria sí les les, les preocupa y, y, y consideran eh, in, innegociables como son los derechos humanos de cualquier persona de cualquier pueblo no, no importa que solamente sí. sean los eh, palestinos que son o, o han sido i, históricamente A las grandes víctimas eh, pero hay muchas otras eh, situaciones bueno, no importa, no somos nosotros eh, como pueblo, como lo que sea son seres humanos igual que nosotros y, y, y eso es un valor eh, eh, moral irrenunciable para muchos la verdad Jorge que es muy importante poder tener estas conversaciones, conocer eh, de historia de las ideas, aunque sea en un tiempo reducido como el que toca obviamente en, en los medios Pero nosotros te agradecemos mucho por, por este tiempo, por este análisis, y tenemos que seguirla sin ninguna duda. Muchas gracias, eh, gracias por la invitación al, al tribunal ahí. <ríe> y felicitaciones por esa entrevista que hiciste. ¿eh? Bueno, sí, sí, así fue, fue realmente un placer. Chau, chau, hasta la próxima. Chao, chao, que pasen bien.